Ya estamos en contacto con Saya Biondo, una yudoca pampeana que acaba de cosechar en su participación de los Juegos de, Ara de la Araucanía una medalla que se vino para La Pampa. Buenas tardes Saya, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Me llamo Saya Biondo. Eh, fui campeona de los Juegos de la Araucanía, por lo visto. Parece, ¿no? Eh, o sea, sí, no sé, hay alguien que mordió esa medalla, Sasha, y vos decinos si es de oro o de qué es, a ver. Sí, obvio, de oro. Qué bueno, qué bueno. Che, se te siente entonces integrada con una sensación bárbara, con una sensación no solo por, por campeonar, Sasha, sino también por estar logrando de alguna manera este, un, una, un escalón muy buscado en, en tu trayectoria. Contanos desde hace cuándo, cuánto que, que, que le haces al judo este, y por qué pensás que se dio esto que lograste hace unos pocos días. Eh, hace que hago judo siete años, de los diez años que hago judo y tengo diecisiete eh, Ya voy cumpliendo varios objetivos de lo que he querido, eh, serían los sueños que se me han propuesto en mi cabeza y lo he cumplido y creo que me llevé la medalla de oro porque tuve disciplina y constancia en los entrenamientos, me entrené más que otras veces porque anteriormente... Eh, estaba clasificada para representar a la Argentina Y tuve un inconveniente y no pude ir Así que me vino este torneo Y dejé todas mis ganas de luchar en el sudamericano Las dejé acá en este torneo Muy bien, no pudiste ir al sudamericano Pero habías estado también en otras competencias este año, Saya Sí, en eh, los nacionales Tuve dos nacionales a principio del, del año Después tuve un torneo en Misiones, y el, tenías al el sudamericano, el, ahora tengo la, va, la docanía, ya pasó, y mañana viajo a Misiones a competir el Nacional también. En el Nacional... Dentro de horas nomás vas a estar partiendo para, para representarnos en el Nacional, Saya, cómo se siente andar en otros lugares, no solo de nuestro país, sino eh, del otro lado de la cordillera, con los colores de la Argentina, con los colores de La Pampa también. Este, y por ahí cómo sentís estar representando a, a, a una generación, a, una, a, a tus amigas, a tus compañeros, compañeros, este, cómo se siente eso, digo, específicamente. En enfocado en que en que tenés la edad que tenés, allá. Eh, me siento demasiado bien y fui, fue algo que nunca pensé lograr en sí, con la edad que tengo vengo triunfando demasiado bien y tengo mucha experiencia en otros lugares y a cada lugar que voy me llevo eh, una experiencia más. Muy eh, bien. Muy bien. Che, ¿y ahora qué, qué podrías, este, cómo la contás, digo, a esta de la medalla de oro en los Juegos de la Araucanía? Eh, eh, quizás faltó garra antes, faltó ganas, faltó eh, técnica. ¿Qué es lo que esta vez sí? y Esta vez creo que confié mucho en mí. Eh, a la hora de competir, que antes eh, en otros torneos entraba, por así decirlo, cagada, con miedo, y esta vez eh, me puse me enfoqué en mí y dije que yo podía con todo, y me metí a luchar, y hice lo que sabía, y gané, y me, me traje la de oro a la pampa. Muy bien, muy bien. Una experiencia... Bárbara, Saya, sobre todo entendemos por qué está, está coronando un esfuerzo que has hecho en mayor o en menor medida desde hace varios años. ¿Cómo, cómo fue que llegaste al judo? ¿Cómo fue que el judo golpeó la puerta? ¿Por qué te interesó, Saya? Eh, yo tengo una, vivo cerca de una escuelita, ¿viste? De, sería escuelita de barrio, y un día eh, andaba así en la calle porque era chica, y jugaba con mis amigos en el parque y todo, y un día digo, vamos a aquella escuela que hay judo, ¿viste? En sí no sabía que Fianz, que se llamaba judo. Y bueno, eh, me metí, después eh, practiqué esa vez, y de ahí no falté más, era siempre constante. Eh, después empecé a, via a viajar, me gustaron mucho más los viajar y conocer otros lugares. Y en fin, sí siempre tuve, eh, por así decirlo, triunfo, porque siempre tuve la sensación de subirme al podio. Eh, siempre dije que quería llevarme una medalla porque no me iba a hacer un viaje tan largo para no, no traer nada a La Pampa. ¡Qué bueno, qué bueno! Y nos imaginamos la recibida, casa, la familia, un poco una locura... Este, alrededor de, de tus ganas, de tu esfuerzo y también del acompañamiento de la familia, digo a propósito de que muchas veces este, te tienen que bancar, te tienen que ayudar, te tienen que acompañar. ¿Cómo hacemos, Saya, los campeones, como, quienes campeonan, cómo hacen para, para estar en la escuela, para cumplir con la familia en la medida de lo posible y para disfrutar también de algún rato con alguna amiga o amigo? En sí eh, tenés tiempo para todos si y sos constante. En la escuela voy demasiado bien, soy abanderada. Eh, y creo que como yo represento a la Pampa y llevo certificado, eh, mis profesoras me banca también. Y a la hora de que voy a la escuela eh, entrego todo a la hora que ellos dicen. Eh, así esté de viaje, yo sigo estudiando, estando de viaje para entregar a la escuela porque en sí. No me gusta descuidar la escuela ni tampoco el deporte y mi familia me apoya demasiado en ese caso. Qué bueno, qué bueno también, entonces, por ese lado, no sé si hay una medalla, no sé cómo van la, el tema de las notas, o si los profesores y las profesoras van a tener esto en cuenta, pero ¿sabés qué? Te ganás nuestra medalla, nuestro reconocimiento, porque a la pasada, quizás vos no, no lo sepas, Saja, no te hayas dado cuenta, pero a la pasada está siendo también un ejemplo para otra personita que por ahí te está mirando, te está prestando atención calladamente, y dice, mira, yo quiero, como hizo Saya. Yo también quiero ser protagonista de mi propia vida ¿Qué te parece? Y eso tal cual, es verdad eh, Cierto que también doy ejemplo a muchas eh, adolescentes Que por ahí no pueden con la escuela eh, O se meten en un deporte y dejan la escuela Bueno, yo en este caso hago los dos Trato de ser, eh, en, todo que, en todo lo que hago trato de ser la mejor, siempre Muy bien Qué bueno eso, qué bueno que además tengas ganas de dejarnos ese mensaje, ese tipo de mensajes, porque, Sasha, finalmente, es la prueba también de que vos tenés un crecimiento no solo deportivo, sino a nivel espiritual, a nivel personal, y esto seguramente va a ser motivo de celebración cuando, cuando sea la hora de cerrar el año. Por ahora te deseamos eh, mucha concentración, mucha energía para lo que te planteas en este Nacional que estás pronta a protagonizar también, ¿Y cuál es la expectativa ahora? Ahora que hay un oro atrás. ¿ah? Mi expectativa también es traer el oro eh, nacional, que sería eh, subirme al podio, más bueno, que nada. Bueno, bueno. Y que no decaiga, entonces, Haya, te estamos muy, pero muy agradecidas por este ratito. Te agradecemos también que nos estás representando a las pibas eh, de La Pampa, allá por donde andás. Todo muchas gracias. Hasta pronto, Sasha. Éxitos. Chao, para...